Fronteras del futuro. Qué encanto de mujer. Aurora Rodríguez en la Frankenstein española. Nos hace correr. Y en el futuro, cuando nos haga correr, nos hará crear energía. Javier Sevillano, muy buenas noches. Buenas noches, preciosos. Antes de nada, quiero sí. entonar un mea culpa, porque esta mañana cuando me he despertado tenía el móvil que echaba humo de llamadas y de... ...y de mensajes llamadas de mis amigos y amigas que conservo... ...de hace muchos años en, en Miranda de Ebro... ...que es un pueblecito del norte de Burgos... ...ayer cometí un error... ...hablando cuando estábamos hablando en el que dije que la central nuclear de Santa María de Garoña que está ah. en Garoña estaba en Álava, no era eso evidentemente, Se es perfectamente porque he vivido dos años en Miranda de Ebro que está muy cerca quería decir que era limítrofe que está muy cerca del límite con la provincia de Álava que está muy muy, muy cerquita justo eh, en el río Ebro, pero evidentemente la central nuclear de Santa María de Garoña a, está y, a, a está, estaba y sigue estando en la provincia de Burgos y evidentemente y mis amigos y amigas culpables <ríe> mis amigos y amigas de allí pues esta mañana tenía el teléfono como di que dices ¿no? que, Santa que garoña <ríe> la y, no, la y, y no, nosotros esa. estábamos en la nube porque no te dijimos otros, nada y eh, vosotros suspensos en geografía también no, a mí suspensos en geografía Jonas, digo, a tu eres muy prudente eh, eso no era en Burgos no claro. era en Burgos pero bueno es límite limítrofe sí, sí, sí. eh, tiene el río Ebro hay casi que en, en, hay parte en que es eh, el rey río Ebrel que hace frontera entre las provincias de Burgos y, y Álava, pero Garoña está en Burgos, no, no en Álava. ¡Corre! Bueno, pues vamos a correr. Pues, ¿os acordáis de, de el, el cuento de el mago, bueno, la película El mago de Oz, sí. cuando Dorothy va de baldosa en baldosa? Bueno, uh -huh. pues es un poco la por ilustrar la imagen eh, eh, que un estudiante eh, inglés con 26 años estaba haciendo prácticas en una empresa y le pidieron que hiciera un estudio sobre las energías renovables aplicables a la ciudad. Y él vio que la energía eólica y todas esas Pues que no para introducirlas de pleno en una ciudad era un poco complicado y entonces empezó a pensar pensar y se le ocurrió pensar que por qué no Eh, les acabábamos rendimiento y jugo a las pisadas de todos los ciudadanos en un centro donde haya muchísima concurrencia, como pueden ser plazas públicas, centros comerciales, estadios de fútbol, eh, eh, centros educativos, etcétera, etcétera. ¿Cómo llevarlo a cabo? Pues en eh, lo que ideó es una baldosa que eh, al pisarla tiene una superficie eh, superior, mmm, que además es, eh, es eh, reciclable, está hecha de goma de, de neumático reciclado uh -huh. y entonces eh, al, al pisarla esa superficie eh, se comprime y lo que produce es que eh, hace que la energía cinética de esa pisada eh, se convierta en energía eléctrica y entonces eh, eh, sea posible eh, almacenar esa energía para poder usarla, si no eh, abastecer con ella, evidentemente, toda una instalación, sí, evidentemente, eh, eh, pretender que eh, contribuya a eh, depender menos de energías externas. ¿no? Y esto lo llevó, lo patentó, y eh, en un primer momento, creó una baldosa rectangular y poco a poco, el, el problema que tenía es que era muy cara, era muy cara de fabricar, pero al final ha, ha ido reduciendo costes, ha ido perfeccionándola y de una eh, baldosa rectangular lo que ha pasado eh, eh, ha ido eh, mejorándola y ha conseguido que no solo tenga una pila, Para almacenar esa energía Sino que directamente pueda abastecer Digamos, al sistema eh, público ¿no? eh, eh, Se vierta esa energía eh, Calcula que la, Se calcula que, la, que la, una pisada normal De una persona normal, dependiendo Evidentemente con qué fuerza pisas, del peso, etcétera etcétera Pero que puede producir entre 5 y 7 vatios Cada, uh -huh. cada pisada Con esa eh, pisada que reduce un poco Que, que digamos, <coughs> hace que La superficie eh, esta de, de goma Se hunda un poquito Y ponga en marcha lo que es un generador ¿Por <coughs> qué? de esta, transformando sí, la energía cinética. Me estoy cinética, acordando de Monstruos de, S.A., que se generaba electricidad por gritos claro, y luego se generaba bueno, más electricidad exacta, por risas. Hay mucho, eh, de, to, todas estas formas de, de electricidad evidentemente no van a abastecer a una ciudad, pero sí van a contribuir a, a, a depender menos de, de eso. También hay unas como novedades de en la, eh, las... Claro. De eh, de las eh, esto, bueno, es que eh, te digo, a, a esta, esta, esta empresa se llama Pavegen eh, eh, ya tiene como 150 instalaciones en eh, por todo el mundo, fundamentalmente en Londres que es de donde es, pero también por ejemplo han eh, hecho lo mismo en una cancha mmm, de una favela de, de Brasil ah. y lo han, lo, han, lo han conseguido en un colegio, también lo instalaron y los primeros días los niños lo que hacían eran saltar mucho, mucho, mucho, pero lo que el efecto es que se han acostumbrado a que ese tipo de energía es el tipo de energía que hay que incorporar al futuro. Muy bien. Como también en los gimnasios, las energías cuando tú haces en sí, las sí, sí, sí, eh, bicicletas... Sí, fíjate en los centros comerciales, también, madre eso, mía. Los centros comerciales, todo. o sea que es una idea que ya en está, está a eh, eh, reducido coste y ya está comercializada y es posible eh, de cara al futuro cada vez hacerla más extensa. Aquí mismo fíjate que claro. está constantemente el andando la, ¿no? gente la, la, la, la gente, moviéndose la de un la lado para otro. Eso es energía, unas pisadas. Muy energía. bien. Y